Ah, ah, sí, ca. la catástrofe, de catástrofe, algunos miren la catástrofe ecológica y humana de saldívar puso sobre la mesa un problema al que nos enfrentamos como sociedad y como planeta me refiero al problema de los residuos la forma en los en que son recogidos los residuos es una parte importante de este problema claro pues bien recientemente hemos sabido que desde el 1 de marzo de 2021 se recogerá en vizcaya en el contenedor marrón toda la fracción orgánica sin distinción sea crudo o cocinado o carne o pescado una medida que junto con otras pues permitirá incrementar la recogida separada del residuo orgánico para pues su posterior elaboración eh, como compost. Y pues ya nos ha saludado Miren, volvemos a saludarla más formalmente, que está al otro lado del teléfono Miren Basaldúa, miembro de Ecologista Marchas, Marchan y Cero Sabor Vizcaya, pues con quien charlaremos un poco sobre estos temas. Muy buenas, Miren. Hola, ¿qué hay? Muy buenas, muy buenas. Oye, bueno, en principio una buena noticia, ¿no? Parece un paso hacia una gestión más responsable, digamos, ¿no?, de los residuos. Bueno, es una buena noticia muy muy esperada y muy luchada, digamos, por lo que es el movimiento ecologista y por la y por la plataforma también, ¿no? O sea, la plataforma Cero Sabor Bizkaia eh llevamos muchos años con este tema, muchos años planteándolo ante las instituciones y ante los ayuntamientos para que realmente eh, hagan caso a que real, a que el 40% de la bolsa de basura es necesario recogerla separadamente y recogerla de una forma adecuada para que esa digamos, ese 40% pueda ser eh, pueda ser llevado a hacer compost. Uh -huh. Si realmente no se acaba de recoger ese 40% de forma separada, ten en cuenta que es, estamos hablando de una porción muy importante de la bolsa de basura, va a ser muy difícil que alcancen las lo llevamos diciendo muchos años, ¿eh? que se alcancen las cotas esperadas del porcentaje esperado de la recogida separada de residuos en, en general. Entonces, ese 40% nos estamos refiriendo a a Al residuo residuo orgánico. orgánico que sería, bueno, tanto de que, lo, que mm. proviene de pues animal o vegetal, ¿no? Exactamente, exactamente. Que ahora mismo sí que se estaba haciendo eh, no sé hasta qué medida, pero se estaba desarrollando ya la recogida de vegetal solamente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, sí que… Bueno, nosotros estamos diciendo que esta, era necesario que realmente se hiciese la recogida de toda la fracción orgánica, porque realmente eh, los análisis que después hacían del compost en los sitios donde se había puesto esta, esta experiencia en marcha, como puede ser tanto Gipúzcoa, alguna mancomunidad de Gipúzcoa, como otras eh, man ot, otras mancomunidades de, del Estado, como es Barcelona o Cataluña y tal… Se estaba con, se estaba consiguiendo con unas cotas de compost de nivel muy alto de calidad entonces decíamos que era realmente el poner es decir que solamente se recogía la fracción orgánica eh, del crudo porque así era la calidad más alta era poner trabas a, y se están poniendo trabas muy importantes a, a la recogida ya que al impulso de la recogida selectiva del orgánico porque uh -huh. claro si tenemos que hacer en nuestra en nuestras casas una, una separación del crudo, del cocinado, de la carne o del pescado, pues eh, o sea, es que este que no podemos tener tanto espacio en nuestras casas ni además la gente se iba a, a apuntar a estos programas. O ¿no? sea que sería eh, una de vegetal y otra animal y además habría que diferenciar entre ya. crudo o cocinado. Claro, o sea, habría que diferencia no, crudo cocinado tendría que, o sea, el, el cocinado tenía que ir realmente a la bolsa general, a la basura general, hmm. mezclada con el resto de los componentes de la basura en general. Porque ¿eh? si no entendió mal, el cocinado reduciría la calidad del compost. Eso es lo que venían a decir, hmm. pero en realidad no era lo que reducía la calidad del compost, porque estaba demostrado que no era así, sino que la compostera de, de Artigas, que es la la que estaba la que está funcionando hasta ahora no tenían las máquinas adecuadas suficientes para triturar, digamos, los huesos procedentes del, del pescado de la carne. Mm -hmm. Por eso no se estaba recogiendo el, el, el resto de la fracción orgánica. Nosotros veníamos diciendo que eso era... Bueno, pero lo venimos diciendo, mm -hmm. digo, décadas ya, o sea, que eso era necesario y para eso hemos puesto mociones, hemos hecho mm -hmm. interpelaciones en la invitación del CAIA, hasta que al final nos lo han aceptado. Bueno, no lo han aceptado nosotros, sino que ha sido la propia realidad La, la que lo ha puesto en marcha. O sea, que era, Creemos era... que hemos influido para que eso sea así, ah, evidentemente. Era una especie de verdad a medias, ¿no? Sí que bajaba la calidad, pero era porque no se procesaba adecuadamente qué? y no se ponían sí, por... los medios para hacerlo, ¿no? Exactamente. En, en la compostada de artigas no había eh, suficiente máquinas que pudieran triturar esa eh, digamos esa, esa recogida de huesos o de pescado o tal. Y entonces no se podía compostar en las, con las con las medidas necesarias. Uh -huh. Entonces bueno, para pues. que quede claro a la audiencia a partir del 1 de enero qué es exactamente lo que va a cambiar. No, no es de marzo, perdón. Pero, sí. A partir del 1 de marzo va a, va a cambiar que en la bolsa esa que tenemos que nos facilitan en nuestros ayuntamientos uh -huh. o que, que podemos echar en el contenedor marrón con llave que hemos eh, a que nos hemos tenido que apuntar lo que cambia es que podemos echar toda la materia orgánica que tenemos en nuestra casa ¿eh? o sea, ah. podemos echar la carne que o a sea, los restos de carne que nos queden los restos de pescado que nos queden podemos echar los restos de verduras y cocinada que nos queden y también la cruda si hacemos una ensalada pues si esa, esa verdura cruda que queda también la podemos echar ¿eh? es ah. decir el resto o sea lo que es orgánico lo que íbamos lo que antes iba prácticamente digamos en su totalidad a la al, a la, al, al contenedor gris, al contenedor de resto que llamábamos, ahora ese 40% de orgánico va a poder entrar en esa bolsa que nos han dado reciclable. Y en el contenedor marrón. ¿Y cuánto se prevé que aumentaría eh? Bueno, pues digamos los no. porcentajes, ¿no? Eh, la, claro. la estimación cuál es de No de... sabemos lo que va a aumentar. Todavía no son las únicas medidas que estamos pidiendo, creemos. Que ...para que realmente se participe en este proceso, en este, en, este, en este programa... ...porque hay que participar de una forma, claro, concienzuda... ...quiero decir que hmm. eh, la, tenemos que concienciarnos de, de que tenemos que hacerlo... ¿eh? Hmm. ...no es obligatorio, la participación en el programa no es obligatorio... Sí, como decías, hay que acercarse en tu municipio, ¿no?, que, a un sitio... Eh, claro, ...donde te o sea, facilita a... la bolsa, etcétera. Exactamente, exactamente, y también en algunos municipios de Vizcaya... ...no se ha implantado todavía... Ahí tenemos la margen izquierda con Portugalete o con Santucci, que todavía no han implantado el contenedor marrón, bueno, tú ella mismo. ¿eh? Uh -huh. Sí, primero hubo, si no me equivoco, el... unos eh, en Deusto, por ejemplo, y en algunas otras zonas se hizo de manera un poco piloto, eh, eh, piloto eso es, y, uh -huh. y ahora ya, bueno, se ha extendido ya dentro de, de bueno. más, más distritos, no de Bilbao, pero como dices, bueno, quedan todavía... Sí, quedan familia, todavía ¿no? zonas o municipios de Vizcaya que todavía no han accedido al contenedor marrón. es una, El contenedor marrón, aunque sea con llave, es un programa voluntario al que se accede de forma voluntaria. Nadie te obliga a hacerlo, pero mmm, nosotros eh, insistimos desde la plataforma y desde Ecologista en Margen, estamos insistiendo y para ello hemos puesto también hemos elevado mociones a los ayuntamientos para que eh, se impulse desde, desde las propias instituciones esta recogida y que para impulsarla Hombre, una de estas medidas era que no, que no hubiera diferenciación. Esa era una medida básica, que no hubiera esta distinción y que no hubiera que hacer esta separación en nuestros domicilios porque esto estaba acuartando. Pero hay otras medidas. Nosotros decimos que hay que revisar las tasas y la fiscalidad de las tasas de basura porque creemos que es importante que la gente... Hay que dar alicientes a quien está participando en el programa porque realmente está el eliminando, digamos del contenedor de resto que, sí. que va a ir a la incineradora o que va a ir a, a la TMB está eliminando pues prácticamente un 40% de la de la bolsa. Oh. Luego habría que incentivar a la gente para que se apunte a estos programas, o sea, para que hmm. tome conciencia, para que se, se sensibilice de lo importante que es eliminar todo el, el, lo que es el residuo orgánico de nuestras bolsas de basura. Hmm. Entonces, o sea que la idea no, sería no eh, castigar, sino incentivar incentivar a, la, a las personas que se apuntan a los vecinos y vecinas que se apuntan a estos programas, porque eso también requiere un esfuerzo por parte de las personas que mm -hmm. lo hacen, requiere que va a tener una bolsa separada en su casa y que va a tener que optar a, a pues eso, a tener más eh, Más, más bolsas, digamos, en, hmm. de separación. Sí, supondría entonces, una grandísima diferencia, creo yo, ¿no? Porque gran, ahora, está, ahora está participando gente que lo hace pues por eh, motivación, eh, eh, incluso militancia, digamos, pero claro, una vez que se incentiva, seguro que aumentaría el porcentaje de gente que participa Creemos muchísimo, que esto ¿no? puede aumentar. Queremos que si la bolsa, de, o sea, nos van a cobrar de una forma algo diferente, ¿no? Si no estamos hablando de que haya Eh, unas grandes diferencias, pero sí algo diferente que incentive sí. para que la gente participe en los programas. En el Ayuntamiento de Bilbao cuando esto lo pusimos o lo hicimos a ver la necesidad de tomar estas medidas, hace, estamos hablando de hace ya 3 4 años, se nos contestó que no se podía mm, hacer esa digamos ese, no se podía incentivar a la población porque todavía no estaba implantado el contenedor marrón en todos los distritos de Bilbao y que había que esperar a, a la implantación de esta, de este contenedador uh -huh. hombre nosotros entendimos el argumento decimos vale o sea no se podía hacer esa distinción porque no era justo en la medida que no estaba implantado en todos los distritos bueno ahora ya está implantado en todo Bilbao ya desde el año pasado el, por fin el año digo por fin porque esta implantación nos está llevando del orden de cuatro o años o cinco años su implantación uh -huh. Uh -huh. Bien, por fin está implantado en todo Bilbao y haremos hemos vuelto a pedir que se estudie el tema de los incentivos fiscales o la reducción de tasas para la gente que participa en los programas, para incrementar esta participación. Bueno, también se nos ha contestado que, que, que no, <risa> que todavía es que no, o sea, todavía tenemos que esperar más. Y también estamos también estamos planteando… porque esta medida estas medidas lo que no o sea nosotros a pesar de todo esto y, de, y que creemos que realmente es, es la el tema de la del compostaje orgánico es la única la única alternativa que nos daría en digamos llevar a llevar a unos porcentajes de recogida selectiva alta también creemos que lo importante no es que tengamos mucha mucha capacidad de selección sino que lo importante es que reduzcamos la basura es decir hmm. el objetivo fundamental debe ser el de reducción Y para reducir la basura hay que implementar otras medidas. O sea, no solamente eh, el tema de, de, de llamarnos a reciclar mejor o de, a, de que hagamos buen reciclaje, sino que hay que fundamentalmente eh, implementar medidas de reducción, de reducción de la basura. Y una de las medidas que también estamos reclamando y poniendo emociones en, en los municipios es la del pago por generación. En estos momentos, tal y como se nos cobra la basura, ...se nos cobra una, una tarifa plana... ¿Mm? ...todo el mundo pagamos por igual... Uh -huh. ...todo el mundo... Eh, ...llevamos en casa un vecino... ...o una vecina... ...o vivan 10 en la misma vivienda... ...va a pagar exactamente lo mismo... ...por la cantidad de, de residuos que genera... ¿Mm? Uh -huh. eh, ...esto nos parece injusto... ...es como... ...pues lo mismo que, que en este momento está diferenciado... ...el coste del agua... ...o el coste del consumo de teléfono... ...o el coste del consumo de internet... ...o el coste del consumo de energía eléctrica también debería estar diferenciado el coste de consumo el coste del, de, la, de la generación de residuos o sea uh -huh. de lo que llevamos al contenedor bien esto sabemos que es un tema no fácil de, de poner en marcha pero eh, se está ya poniendo en marcha en determinadas en determinados municipios o, o está también mm, está también puesto en marcha o puesto bueno, la, la unión europea sí que eh, está por pidiendo que esto entre dentro, de alguna forma, de las medidas a implementar en mm. la gestión del de, pues, pago por también. generación. Te quería sí. preguntar qué es lo que la Unión Europea, qué requerimientos hace en, en cuanto a residuos. ¿Los estamos cumpliendo aquí o no? Bueno, a ver, la Unión Europea, bueno puede, cumpliendo, cumpliendo, es mucho decir. O sea, sí que, a ver, eh, la Unión Europea… ¿O qué, o qué objetivos eh, propone y hace, Europea, cómo de lejos estamos momento, de esos objetivos, ¿qué? no? Bueno, lo que, a ver, es muy diferente en unos términos y en otros. O sea, no es lo mismo lo que es los residuos domésticos que los residuos industriales. No es lo mismo, eh, en fin, eh, eh, sí que es, es verdad que dentro del paquete de economía circular, la Unión Europea en estos momentos lo que está abogando fundamentalmente es porque el objetivo básico sea el de la reducción mm. y luego que el objetivo también, mmm, lo que es en la jerarquía de residuos, la Unión Europea digamos que desclasifica por llamar de alguna forma los tratamientos los tratamientos finalistas de residuos como son la eliminación o la eliminación mediante vertido o mediante incineración de residuos. Uh -huh. Eso digamos que los elimina como como sistemas de tratamiento de gestión y aboga porque lo que lo que la Unión Europea está poniendo fundamentalmente es llamando a la economía circular. La economía circular significa que todos los elementos que entran en una economía vuelven a participar de esa economía. No se eliminan, no se queman, no se, no se vierten definitivamente a un vertedero. ¿no? Y entonces para ello hay que poner medios. Mm. Hay que poner medios que hagan que los elementos que entran en la, en la, en la generación digamos de los productos mm. vuelvan de alguna forma a eh, el ciclo Eh, en los que tienen vidautilción ¿no? mediante, mediante compost hmm. mediante ¿eh? dentro de ese ciclo obviamente la recogida la política de recogida de residuos pues es clave no claro es, es fundamental es fundamental dónde se pone en este momento digamos el, el objetivo los objetivos eh, nosotros sabemos que en estos momento el, el gobierno vasco está desarrollando o ha desarrollado un borrador de plan que se llama plan de prevención de la gestión de plan de reducción de lacción de residuos uh -huh. no solamente residuos urbanos sino de la acción de residuos en general y bueno habla de la intento de reducir eh, el 85% de, de los residuos que se, de los residuos industriales que se generen y que vayan a ver que van a vertedero ¿no? uh -huh. bien nosotros estamos en el estudio de este plan y nosotros lo que queremos decir es que, que ojalá eh, esto sea verdad Eh, por esto en este momento estamos estudiando el plan, pero ya um, en agosto de este año también se habló del mismo del mismo tema, se habló de, de la imposición de una tasa al vertido de tal forma que salga más caro el vertido que la reutilización o que el reciclaje del residuo, es decir, que que el vertido no sea barato, que el verter no sea barato de tal forma que quien esté obligado a quien esté, tenga residuos para para, digamos, hacerlos desaparecer, no los lleva a vertidos, sino los lleve a, a otros sistemas de tratamiento de resistencia. Dicho de ¿no? otra manera, hasta ahora ha sido jauja -ja todo, ¿no? Hasta ahora ha sido muy fácil, pero esta tasa advertido que no sabemos por qué ya se anunció en agosto, todavía en estos momentos no se ha puesto en marcha, cuando se podía poner en marcha. O sea, se está esperando que haya una tasa unificada a nivel estatal, ...cuando ya Cataluña, por ejemplo, tiene esta tasa desde 2014... ...o sea, no sé por qué hay que esperar... yo no sé ...nos tenemos que detrás de todo esto pues está la presión... Hmm, de, ...de las empresas, ¿no? ...de las empresas diciendo, eh, vamos a esperar, vamos a esperar, ¿no? ...vamos a esperar a a, más, a, a dar más plazo para que realmente hmm. se pueda poner este, estos sistemas en marcha. Pues te, te tenía pensado preguntar también por qué no se ha hecho nada más hasta ahora... ...pero bueno, me estás contestando también a esa pregunta... <risa> Pues es lo que te puedo decir y nosotrostro estamos en la de, en, en el estudio de este, de este plan de gestión de este plan de, de reducción de, de la gestión y vamos a, vamos a ver si bueno, cómo está? ...y lo que decimos es que... ...no nos valen solamente las palabras... ...los planes suelen quedar muy bonitos... ...pero queremos ver los hechos, ¿no? Y oye, es, es, sí. ¿es transparente la Diputación de Vizcaya... ...a la hora de exponer los datos? Creemos que no, creemos que no es nada transparente... ...nosotros siempre lo hemos... De, ...hemos eh, hablado sobre ello... ...hemos dado muchas charlas... ...y hemos dado... Eh, ...hemos visto que, que no se... No. ...bueno, la, como bien sabéis... ...hace unos años, en los años 2014-2015 la diputación de Vizcaya eh, habló de que se estaba reciclando, eh, que aquí ya teníamos en Vizcaya unas tasas de reciclaje en torno al 68% 64 y 68%. Eso era imposible, o sea, o sea, era imposible, o sea, no no y entonces se, se hicieron estudios por parte del profesor de la UPV, bueno, mm. y esos estudios demostraron que se estaban utilizando una que se estaba interpretando los datos, maquillando los datos para que diesen esa tasas de reciclaje. De hecho, al año siguiente, en los años ya posteriores de 2018, la tasa de reciclaje bajó al 40%. Luego no podemos estar reciclando en un año el 65 y al año siguiente estás reciclando el 40. Hmm. Eh, bueno, aún así todo, ahora ya dicen que hemos llegado al 50%, nosotros creemos que todavía no está claro cómo se llega a ese 50%. Más bien creemos que la tasa de reciclaje anda por el 40% ¿eh? en mm. Vizcaya no se está todavía en el 50% ellos dicen que se sobrepasa lo que pues pensamos que no, ¿eh? Oye, que no con los datos que manejamos, sí. Y miren, podríamos eh, tenemos algún eh, modelo al que al que seguir aquí en Euskalerria o en otras partes de Europa o del mundo que os parezca que es eh, eh, el camino que habría que seguir. Bueno, no no tenemos un modelo exacto, o sea, nosotros sí que queremos, pero eso es una, es una apreciación nuestra en el, el modelo de recogida le, puerta a puerta era el mejor modelo mm, de cara a poder mm, alcanzar unas mascotas de reciclaje muy altas ¿eh? y de, de un desperdicio de basura muy pequeño mm. bueno ese modelo no se ha, se ha puesto se ha, se ha criticado no sea no se ha puesto en marcha entonces bueno pues eh, en, en estos momentos eh, habrá que utilizar unos modelos mm, de reciclaje si no son el puerta a puerta a través de de postes en la digamos en los portales o tal pues en modelos de reciclaje en donde sea obligatoria la recogida obligatoria la recogida del residuo orgánico y obligatoria la recogida de, del del, del contenedorlista también ¿eh? mm. de, de, de, las, de tal forma que se pueda analizar que se pueda que la ciudadanía tenga que participar en esos programas obligatoriamente ¿eh? y que se pueda hacer un seguimiento exacto De, ...de esa situación. Luego también tenemos otros modelos que en Europa se están siguiendo... ...y es, eh, evidentemente es la, es la... el tema de los envases es muy problemático... ...y el tema de los plásticos es muy problemático. ¿eh? El tema de los envases... ...nosotros apostamos por sistemas... Eh, el contenedor amarillo es un contenedor también... Que, ...que recoge de todo pero que no al final clasifica muy poco... O sea, no se puede cada claro, un contenedor y el contenedor azul mete solamente el papel, pero quiere el contenedor amarillo no solamente habla de recogida de envases, pero de todo tipo de envases, o sea, los tipos hay tantísimos sí, hay de materiales, tipos, ¿no? en, tantísimos materiales envases. tantísimos envases que luego la recuperación y el reciclaje de eso es es dificultosísimo y además, pues entonces abogaríamos mejor más por un sistema de depósito, devolución y retorno, es decir, Por un sistema en el que no sea consumir y consumir y echar los envases mm. al, al contenedor, sino por un sistema que sea la recuperación del envase que se utilizó y la mm. devolución del, del envase que, que se utilizó Nos parece mucho más eh, sí. aceptable, mucho más medioambientalmente sostenible. Y en otros países, por ejemplo, con el vidrio y sucede mucho, ¿no? Se está y... haciendo ya, en uh -huh. otros países como Alemania o como otros países, se está poniendo en marcha y está resultando exitoso, ¿eh? Eh, nosotros bueno creemos que eso esas medidas conjunto con otras con otras serie de ellas evidentemente hay que educar decir, a la sociedades. prohibición total del plástico de un solo uso hay que fomentar la, el, el, el, el, hay que fomentar el hacer las compras sin, sin envases, hay que fomentar el hacer las compras en, en consumo de cercanía. Y, eh, con materia o en, en productos a granel hay que fomentar pero para todo eso el, cuando decimos el hay que hay que poner medidas que hagan que todo eso sea posible sí. no vale con solamente ponerlo en un papel hay que poner eh, establecer legislación suficiente para ello, la legislación que facilite todo ¿Os esto. ¿Os parece que la gente está igual más eh, concienciada que las instituciones que va por delante en este momento y que las instituciones están frenando un poco ese avance que la sociedad quiere dar? ¿o? Bueno, no sé si diría eso, la gente sí que está concienciada, o sea, cuando ve muchos plásticos en el mar y cuando ve colillas en el suelo y cuando que está concienciada pero luego a la hora de la verdad mm, eh, cuesta mucho hay que hacer un, una labor constante de concienciación una labor constante de sensibilización y, y las instituciones pues lo que miran son los presupuestos que tienen pero sí. bueno también creemos que hay que ser hay que hacer apuestas eh, evidentemente las instituciones sí que tienen que hacer apuestas y ahí les cuesta más apuestas de, por invertir por, por mirar el futuro sí por mirar un futuro sostenible y ahí cuesta más, ahí es donde se miran mucho los, y, y los, se mira los, <ríe> los los votos y donde claro, cuando llamar a voto eh, supone esfuerzos, eh, a la gente pues no lo hace yeah. y, y supone dinero pues no lo hace, sino que, y luego pues facilita, eh, creemos que, eh, bueno, hasta cierto punto pero las, las empresas que están cercanas lo que, o lo que nos rodea, ¿no? En hmm. fin, no sé, todo eso. <risa> bueno, pues eh, Miren, te agradezco mucho. Miren a Basaldúa, miembro de Ecologista Marta cero y de Cero Sabor, de cero Sabor eh, Vizcaya. El análisis que nos has hecho, pues un poco de todo el modelo de, eh, de recogida de residuos y de gestión de residuos eh, aquí en Vizcaya. Y bueno, el análisis también sobre la noticia de, de que el 1 de marzo pues eh, se recogerá eh, la fracción orgánica sin distinción. Eh, hasta cuando queráis pues aquí estamos Voy en la arbolita más aspiratía y es que ricasco Pues gracias a vosotros, es que arricasco es que a vosotros por, por escuchar y por preocuparos por estos temas. ¿eh? Mm. Que sabemos que cuesta la gente son temas muy, digamos que no son fáciles de digerir y que cuesta que la gente nos, lo, nos escuche sobre ello. ¿eh? Mm. Pero bueno, creemos que es importante hablarlo y, y importante reflexionarlo. ¿eh? Desde luego, de está, está mucho en juego, sí. Gracias a vosotros. ¿eh? Venga, ahora ahora